Aurelio Vázquez, con quien vamos a hablar ahora, candidato a gobernador por el movimiento del socialismo. Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo saludamos s desde v i e t m a Sofía y Walter, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Sofía, buen día, Walter, a la audiencia. Bien, aquí por el Alto Vale, l específicamente en la ciudad de General Roca, Fitke, también nublado, como dicen ustedes allá por, por v i e t m a el panejito en, en la provincia de v i e t m a m Aurelio, bueno, aquellos que te conocemos años y años de militancia, de hecho, ya como este, podría estar en el descanso del guerrero, pero sigue ahí firme y tratando de, de que haya otras miradas de la provincia o no? Mirá, la realidad económica, social, política de, de la provincia y del país, este, por lo menos para mí,、eh, hace que、eh, continúe la actividad, independientemente de que ya no estoy trabajando de manera activa, estoy jubilado. Pero, insisto, la realidad hace que el compromiso para tratar, dentro de las posibilidades de cambiar esta situación, este, haga que sigamos en actividad. Nosotros tenemos una mirada en función de los trabajadores, de los sectores populares, de los jóvenes, de los jubilados. Nos parece que、eh, la pelea, la lucha no termina, no termina, porque día a día aparecen este, cosas nuevas o se mantienen. Eh, situaciones de injusticia que queremos nosotros hay que cambiar. ¿Cómo ve, bueno, de cara a estas elecciones, rumbo al 16 de abril, un panorama raro, ¿no? Va a haber varias listas con un mismo candidato. ¿cómo, ¿Qué c ó m o lectura ha hecho de todo eso? Bueno, en su época el radicalismo lo hacía con el PPR, me acuerdo、eh, que llevaba v e r á n y demás, pero bueno, ahora como que un acuerdo que ha, ha llevado a otras fuerzas a unir en estas colectoras denominadas. ¿Qué es lo que, que mira ahí usted? Mira. Eh, nosotros, en el movimiento d socialismo, lo que vemos es que hay una situación de profunda desigualdad en el conjunto de la sociedad,、eh, desigualdad provocada por, curiosamente, muchos y muchas de los que hoy se presentan como salvadores en la provincia de Río Negro y que han sido parte y son parte de estas políticas económicas y sociales que se llevan adelante. Eh, de los candidatos y candidatas que se presentan, salvo quien habla, todos han sido funcionarios políticos a la fecha, desde de concejales, diputados provinciales, diputados nacionales, funcionarios de la Cancillería,、eh, senadores. ¿Qué quiero decir?、Eh, han sido parte de la realidad que hoy vivimos. Curiosamente, se siguen presentando como los que pueden. Extraer soluciones al conjunto de la población.、Eh, nosotros creemos, por el contrario, que algunos hace más de 20 años, digo, para que quede claro,、eh, que no, no dejan la p r e t a del Estado ni de casualidad.、Eh, nosotros, desde, desde el punto de vista de, de los trabajadores, entendemos que la situación es t a que t e d e c í a de profunda desigualdad que se, ve, que se ve de manera clara en los barrios, en el alto de Bariloche o en los barrios s o b r e v o v i s de Chiporetti. O en el Alto de Roca, o en el c o r d ó n de Viezma, por citar las ciudades más grandes,、eh, son.、Uh, no me d i o a que la perdimos. Justo, son. Y nos quedamos ahí. Vamos a v e r s i r e c u p e r a m o s la conexión, me parece que. Sí. Hola.、Ah, ahí está, ahora Ay, sí. Te tenemos, Justo estaba hablando ahí de las situaciones de las ciudades más importantes, son. Y nos quedamos ahí con un silencio, Aurelio. Claro, que, que las ciudades más importantes、eh, de la ciudad. Eh, de, se decía, el alto de Barioche, los cambios obreros de c h i p o l e t t el alto de Roca, el polmón de Viezma,、eh, donde está la inmensa mayoría de la población trabajadora y los sectores populares, son los que sufren a diario la política que、eh, estos candidatos que representan、eh, a distintos sectores nacionales y provinciales、eh, llevan adelante y producen una situación económica y social devastadora en muchos sectores. Eh, tanto de la provincia como de la nación. ¿Se sentaría con Beretinec en ese gran acuerdo que él dice que hay para la provincia? e l absoluto. Beretinec es la antítesis de lo que nosotros expresamos. Este, a Beretinec lo conocemos desde hace más de 20 años haciendo política y ha pasado por varios sectores políticos, y cuyo único objetivo con Beretinec y tantos otros es poder seguir este, funcionando a través del Estado. Eh, no hay trabajadores, no hay una lista de trabajadores y trabajadores de sectores populares por fuera, si usted lo ve por fuera del movimiento a socialismo,、eh, que no tenga funcionarios o exfuncionarios en, en, en s u l i s t a t e n e m o s que h a c e r una distinción.、Eh, mire lo que sucedió a, ayer o anteayer, ustedes lo habrán, habrán llegado adelante como noticia:、eh, el accidente,、sí. olvidas. De Tortorielo、mm. eh, que salió a plantear que es un mandato divino lo que le pasó. Que salió a plantear, pero no lo digo yo, lo ha dicho él, que Dios le mandó esto como una prueba. Digo, un desvergonzado total y absoluto. Un desvergonzado total y absoluto. Que si tuviera un poco de vergüenza, primero no se ampararía supuestamente en Dios y después tendría que haberse apartado. Sin embargo, recibió la solidaridad de su amigo. Que a b r í a p i v o t a al mismo nivel que la familia que sufre, que sufre la muerte de, de, de, del joven este, en, en el a l c o h a l en la zona de la Regina.、Eh, esos son los valores que supuestamente transmiten. ¿no? Eh, eh, le pongo este ejemplo trágico, pero trágico a todo nivel: trágico por el hecho y trágico por la respuesta. Y trágico por la respuesta. bueno, Realmente vergonzoso. Esa es la clase de, de personajes que se presentan. c o n las candidaturas. ¿no? Digo, la serie del reino se queda corta,、eh, la realidad es mucho más grave.、Eh, la provincia tiene demasiados brujos y pastores. Lo, lo que necesitamos es que los trabajadores y las trabajadoras realmente ocupen el lugar que se merecen y sean ellos los que gobiernen la provincia y el país. Vázquez, ¿por qué no se pudo lograr un acuerdo de izquierda, digamos, una propuesta de izquierda a nivel provincial? ¿Qué, qué es lo que hay en l u i r d Por la miseria política、eh, que hay tanto en la izquierda como en otros sectores. Fíjese que el peronismo va dividido en tres: este, los liberales y el sector más de derecha, lo mismo.、Eh, juntos somos Rionegro, juntos, por el cambio, los f a c h o s de, de Milet con, con Rivero. Este, la izquierda también sufre de esa miseria, lamentablemente. Los compañeros del PIB entendieron que、eh, se querían presentar solos, a pesar de nuestro llamado desde los primeros días de enero, que se hizo público, estuvo en los medios, además de, la de las、eh, reuniones y las cartas personales que se les mandaron a los integrantes del PIB, lamentablemente no, no se pudo dar. Bueno, en ese marco、eh, es que nos presentamos con una lista de. Eh, de obreros rurales, de empleados de comercio, de empleados de, la, de trabajadores de la construcción, de docentes, de jubilados,、eh, de compañeros de, de los barrios, o sea, una lista genuina una lista genuina lista de trabajadores, la 165 del movimiento socialismo, que pretende expresar las necesidades y los derechos de los sectores más postergados de nuestra sociedad. Eh, eh, con respecto a, a, a un plano, a una idea, este, uno ve que la provincia tiene como un modelo que va rumbo a lo que por lo menos se、eh, habla de、eh, extractivismo, oleoducto, hidrógeno verde. d e l movimiento al socialismo, ¿cuál sería, o cuál, si nos puede compartir acá quienes están escuchando bien, el proyecto de provincia? Mira, el proyecto de provincia no está ajeno al proyecto del país. Entonces, nosotros somos serios, no vendemos espejitos de colores. No hablamos de Río Negro como si fuera lo único que existe en el mundo, ni de ese federalismo berreta que hablan algunos, y después van a pedir por favor que la nación le de mande e s t a t u para seguir funcionando. Todos creemos que la provincia tiene que estar enmarcada en un proyecto de país y fundamentalmente que la provincia no es ajena ni a lo que pasa al país ni a lo que pasa en el mundo.、De、hace pocos días salió en el diario Río Negro,、eh, específicamente en el suplemento económico. Eh, un artículo acerca de lo que se había perdido en exportaciones de manzanas y peras en función de la guerra u c r a n i a y Rusia. Y usted me podrá decir, ¿pero qué tiene que ver la guerra de Ucrania y Rusia con Río Negro? Bueno, el 20% de las exportaciones de peras y manzanas、eh, las compra Rusia y el 20% menos de exportaciones. En función de la guerra que se trajo en el mundo, lamentablemente dejó de exportar Río Negro. Con esto quiero decir que está absolutamente todo ligado y trasladado a nuestra provincia, la situación de la producción,、eh, la situación del extractivismo, como decía usted recién,、eh, es esa aberración del, del puerto petrolero que quieren hacer sobre la costa atlántica、eh, o la mega minería. Ahora se empieza a discutir la posibilidad de p e r f o r a r Eh, por litio y uranio en la zona de la Beceta,、uh -huh. eh, Vaca Muerta, que ya viene para Río Negro, pero nos parece que son proyectos que tienen que ver con las necesidades empresariales y、si、los negocios、eh, del gobierno de turno con las empresas, sino con las necesidades realmente de los rionegrinos. En ese sentido, nos parece que tiene que haber un plan de desarrollo sustentable, eh, energético, eh, y que. Debe ser el conjunto de la sociedad a través de la consulta、eh, de la sociedad civil sobre la sustentabilidad o no de s u s proyectos, con la participación de los trabajadores y los usuarios, los que dictaminan realmente si son viables o no son viables.、Eh, proyectos que, por otro lado, en otros lugares del país que se han llevado adelante, no solo que no han traído ninguna solución, sino que han dejado este, la tierra totalmente depredada. ¿no? Eh, está el ejemplo de. La barrio y gol en la zona de Cordillera en Catamarca, que no ha traído absolutamente ninguna solución, por el contrario, para poner un ejemplo. No, uh -huh, uh -huh. no es que.、Eh, por otro... Sí. Sí. No, que por otro lado,、eh, también hay otro tipo de propuestas que nos parecen、eh, más completas y, y de necesidad、eh, en función de lo que vemos en la provincia. Nosotros tenemos cinco ejes. b á s i c o para presentarle a la sociedad. Uno está ligado a las viviendas y a los servicios.、Eh, tenemos una propuesta de 10.000 viviendas para la provincia y con los respectivos servicios públicos、eh, distribuidas en distintas zonas de, de Río Negro: 2.500 viviendas a Bariloche, 1.500 a Roca, para c h i p o l e t t i 1.000 para m i e r m a y el resto distribuido en la provincia. Nos parece que el problema habitacional. Que、eh, hay que solucionarlo por dos motivos: por la falta de vivienda, por un lado, y por otro lado, para dar empleo a los miles de jóvenes, fundamentalmente el segmento de 18 a 3 5 años, que hoy no tienen trabajo、eh, y, bueno, es uno de los principales、eh, sectores castigados por estas políticas económicas y sociales. Por otro lado, planteamos la necesidad de desarrollar un plan、eh, de, tecnológico, aprovechar. O n las empresas importantes que hay, como el i n v a p como el Centro Atómico, eh, como eh, el Inta, como i n t e g n u s para desarrollar a través de estas cuatro grandes empresas tecnológicas que hay en Salud, un polo tecnológico,、eh, lo que se habla de la industria sin chimenea,、eh, para poder、eh, aprovechar esa situación y dar trabajo también a importantes sectores de jóvenes. Fundamentalmente.、Eh, por otro lado, en la zona del Alto Valle hay dos hechos concretos que nos parece importante desarrollar, que, que necesitan fundamentalmente una definición política. Una es el tren de pasajeros de Chichinares y Poletti, que une todo el Alto Valle,、uh -huh. que curiosamente el tren de pasajeros no funciona y a diario funcionan, podemos pasar por las vías de ferrocarril. El tren de carga que lleva material para baja vuelta. Fíjense qué contradicción. El tren de carga sí puede pasar sin ningún problema, y es e que inmenso y que es pesado, obviamente. Y el tren de pasajeros, que apenas son dos vagones,、eh, todavía estamos e n v e r e m o s para ver si puede funcionar. Esto está íntimamente ligado a los intereses económicos del sector del transporte, que no es que para ninguna duda,、uh -huh. donde hay una empresa que es la Vía Bariloche. Que ha este, monopolizado todo el transporte en la zona del Alto Valle.、Uh -huh. Y también a ese nivel, el otro hecho importante es la reapertura del aeropuerto de General Roca, que es más que General Roca es del Alto Valle de Río Negro. Ustedes saben que todo el t o r del Alto Valle de Río Negro depende del aeropuerto de Río Negro. En e s e s e n t i d o d e s lo comunicacional、eh, y d e d e lo productivo sería de primera magnitud la reapertura del aeropuerto. Que ¿Está cerrado hace lado, cuánto? Bueno, el,、eh, para aquellos que no saben acá, ¿cerrado hace cuánto el de r r o c a s o Montón o no? Y hace, cerrado hace más de 20 años, uf, lamentablemente, uf. lamentablemente, lamentablemente, a、está. pesar de tener una de las pistas más grandes del país.、Uh -huh. Bueno, esas contradicciones que se dan, ¿no?、Uh -huh. este, fíjense sí, sí. que en el caso de la Ruta 22,、sí. eh, hago mención a esto porque hay un candidato que en la c u a l i r a es funcionario. Eh, de la vía de la c i o n a l que es el caso de, de Casas.、Sí. Eh, la ruta 22 hace、eh, 17 años que estamos en espera, espero el último par, 17, 18 años que estamos esperando que se termine su repavimentación、eh, y su nueva traza, o sobre la misma traza de Cordito del Arreglo, todavía no está terminada. 17 años como mínimo. Sin embargo, hace 20 días 15, 20 días atrás, Se firmó el nuevo trazado de un anexo de la Ruta 22 que va de Chichinares a Cinco Saltos en función de las necesidades de los empresarios de vaca puerta.、Claro. Eso es lo concreto, esa es la realidad. ¿Cómo funcionan estos gobiernos? Que funcionan para los empresarios y que trabajan exclusivamente para los empresarios. Todo el alto valle comunicado por la Ruta 22 sigue esperando que alguna vez se termine. Y por otro lado, en apenas 20 días se resolvió la nueva c l a s a para que los empresarios de baja muerta puedan este, tener sus camiones a diario sin ningún problema.、Claro. Vázquez, aprovecho y este, le, le, le consulto por su expertise y demás. Este, ¿Qué mirada tiene del actual conflicto docente que está viviendo la provincia? Bueno, yo de manera particular no, no me voy a meter, no me corresponde、claro. en, en la cuestión interna del gremio, para nada. Sí, por supuesto, tenemos posición con respecto al conflicto como tal. Conflicto que, por otro lado, al igual que el de salud,、eh, es el cuento de la buena pipa, ¿no? Este, para los más viejos, digamos,、uh -huh. hago esta referencia. Lo c o m p l e t o y para los más jóvenes、eh, es este, nunca acabar, tanto salud como educación. Eh, estamos en permanente、eh, conflicto. No nos cabe ninguna duda que el principal responsable es el gobierno, o el único responsable es el gobierno,、eh, que está más preocupado en ver c o m o s a n j a su interna entre carreras y e r e t i n e s que en dar una solución al conflicto o a la situación de salud. Este, salud vuelve a la calle el próximo jueves.、Uh -huh. eh, nos parece que. La negativa del gobierno de atender no solamente el problema salarial, sino el problema de l conjunto, que tiene que ver con el estado calamitoso de las escuelas este, en lo edilicio, la falta de presupuesto acorde a eso, lleva año tras año este, a que se desarrolle el conflicto docente. Este año, de manera particular,、eh, ha tenido mayor fuerza porque el conjunto de la docencia. No los dirigentes, porque curiosamente hay una lectura equivocada de m u c h o periodistas, de, de, obviamente del gobierno, que creen que son los dirigentes los que están llevando adelante esto, cuando en realidad lo que ha aparecido desde hace años, no, no se da antes e fenómeno, es la base docente que ha determinado a través de, su cuestión, de sus organismos democráticos, las asambleas, los congresos, etc. Eh, rechazo a las políticas del gobierno.、Uh -huh. Yo quiero remarcar esto porque, lamentablemente, insisto, mucho periodismo y muchos funcionarios del gobierno desconocen、eh, esa realidad y solamente se quedan en la cuestión de que、eh, los dirigentes no pueden conversar、claro. eh, con el gobierno. Como En realidad, están acostumbrados a que, que otros sectores、eh, de la vida sindical i n c l u s i v e de, de, del propio sector este, hablen. Eh, o charmen o resuelvan muchas veces por encima de, de, de las bases con los subdominantes del turno. Bueno, la realidad de hoy implica que es el conjunto de los docentes el que no está de acuerdo con la propuesta del gobierno. Aurelio Vázquez, bueno, muchas gracias por estos minutos. Este, no sé si uno sabe que este, como que hay distintas eh, eh, campañas, no sé si en algún momento van a andar por acá por Viena, lo que queda de, de esto, pero bueno, desde ya este, la invitación a pasar acá por nuestra radio y canal comunitario, así que muchas gracias por estos minutos. Bueno, te agradezco, si nos da la situación económica, que obviamente también la sufrimos nosotros y tenemos la posibilidad de viajar, estaremos mientras tanto a g r a d e c i d o Por esta posibilidad a través de la radio de estar con las vecinas y los vecinos de v i e m a y la zona de la ciencia, y vuelvo a insistir que la lista 165 del movimiento socialismo es la única lista que está constituida genuinamente por trabajadores y trabajadoras de carne y hueso、eh, que trabajan en los galpones, que trabajan en las chacras, que trabajan en la construcción, que trabajan en las escuelas, que trabajan en los hospitales y jubilados. Y jubiladas que también participan en, en políticas, en este caso, y que llevan adelante una propuesta para levantar la voz de los trabajadores y las trabajadoras y de los sectores populares. Abrazo grande, hasta pronto, Aurelio. Abrazo grande y muchísimas gracias. Aurelio Vázquez, del Movimiento del Socialismo, candidato a gobernador.